b i e n acá, bueno, contándote que es, venimos siguiendo desde el inicio el caso de, de Sofi,、eh, y bueno, nos enteramos que en, las, en los últimos días、eh, se dieron estas、eh, liberaciones, digo, de parte de la familia, ¿cómo se enteraron ustedes de, bueno, de, de este movimiento en, en la causa? n Claro, el momento nos entramos el día 10 cuando el juez、eh, revocó nuestro pedido, justamente en la marcha de, que habíamos convocado el mes pasado. Nos entramos e en, en, en el juzgado número 7, que el juez había dado la libertad a los nueve arrestantes por falta de mérito.、Eh, Mabel. Esta situación digo, se da de a nueve de, de los diez acusados, dejando solamente como、eh, ya en vilo marcando a una persona como、eh, el único acusado. Ustedes, como, como familia, bueno, contadme cómo, cómo recibieron esta noticia, cómo lo tomaron,、eh, qué, digo, eh, cómo eh, bueno, dan cuenta del trabajo que vienen haciendo desde, desde la fiscalía, desde el juez. Así es, lo tomamos como una burla, porque si bien hay u notorcia que revela que Sofía fue sujetada por tres、eh, a cuatro personas,、eh, no entiendo por qué el juez quiere culpar solamente a una, sabiendo que hay libros que dicen que que encubrieron, que no solo encubrieron. El abandono también por parte que sufrí l o de mi hermana.、Sí. El, el estado del cuerpo de ella, que fue un abandono total.、Eh, la verdad es que es que muy m a l Creo que el juez está encubriendo a todos, a los nuevos restantes. Hay pruebas, así como hay pruebas también de que. Eh, uno de los imputados, los cuales supuestamente ese día no e s t a b a en el libro de guardias de comisaría, pero si bien fue dos, hay dos: uno es Sábalos y el otro no recuerdo el nombre en este momento.、Uh -huh. Si bien、eh, esos dos oficiales no estaban. En la comisaría de s e día, o sea, no figuran en el libro de actas que t o m a n o l servicio, pero sí habían ido supuestamente al baño el día 9 de abril、eh, por la tarde. Ahora nos、eh, preguntamos ¿qué, qué persona va a un lugar de trabajo supuestamente cuando puede ir al, al baño. Y En otro lugar, ¿qué pasó por casualidad? No, no pasó por casualidad. O sea, esas también deben estar imputadas por, por homicidio. O sea, hay una c u s o que reúne la casualidad, la mataron a las, el día 9 a las 5 después de las 5 de la tarde. ¿Y da la casualidad que es el mismo horario que esos oficiales van al baño? O sea. O sea, este juez tiene una v e n a en los ojos, no, no, no quiere dar No q u i e r e dar nada. Y aparte, también revoca, eh, eh, o sea, deja libre a los detenidos porque supuestamente tienen familia. A ver, familia sacada. r、mm. Hay miles de presos que tienen familia s a c a r d o y sin embargo están presos. O sea, no, no, es m á s claro que, que los está n c u b r i e n d o está n c u b r i e n d o a todos. O una que se aparte e la causa, porque no voy a tener justicia con este juez, no vamos a, a conseguir justicia, o que haga su trabajo como debe hacer. Es fácil. Hay culpables, muy bien. Hay culpables. Que vea la causa y que c a m i n e lo, lo que debe hacer. Justicia. No pedimos otra cosa más que eso. Justicia. Mabel.、Eh... Para aquellos que, que, bueno, venimos hablando, si bien de, de, del caso, ya hace varias semanas y lo retomamos todas las veces que podemos, digo, a Sofía la, la detienen por un supuesto robo. Eso, eso también para la familia es sospechoso,、eh, la instancia ¿no? en la que se detiene、eh, a Sofía. ¿De eso hay algún tipo de investigación de cómo se da esta aprehensión? A Sofía, supuestamente el, el día sábado la tienen porque estaba perdida en el lugar.、Eh, después se me informó que fue por un intento de robo. Y por último, por un robo con escalonamiento. Que me quedara tranquila que cuando el fiscal le tomara declaraciones en ese momento iba a salir libre. Al no tener antecedentes, iba a salir libre. Sofía va a entrar en un tema que p u e d o salir. En cuanto、eh, a eso, a esa causa,、eh, como Sofía a ú y no está,、eh, quedó en la nada.、Okay. Pero sí me gustaría saber en realidad qué es lo que pasó. Si bien hay gente que dice que Sofía corrió lamentablemente y crepó o a esa casa porque le querían robar. Ya final. Y a sabemos lo final l y que más nos suena es que la, la persona que la denuncia, que la denuncia es hacida por un supuesto intento de robo, es, es、eh, una persona que trabaja en la municipalidad de c l a r Hay muchas irregularidades en esta causa.、Mm. Si bien se tapó. Se tapó desde de, de, el día que, que Sofía cayó detenida hasta el día que a Sofía la s a l a r o n hasta el día de hoy. Se sigue tapando. Queremos llegar a la verdad.、Eh, no solo eso. Hay un testigo que pidió que no la llevaran a la comisaría porque dice que la iban a matar. Entonces, y la, mat, la termina matando en una comisaría donde no debió estar. Lamentablemente fue una. Lamentablemente no, fue una cosa armada. Siempre lo dijimos y siempre lo dijimos. Y los policías tienen mucho que ver, porque la mataron ahí. Digo, para el, para, el, para el destacamento de la comisaría número quinta de, de, de Pilar, de, de presidente Derqui, de 10 policías debe ser、eh, un porcentaje importante dentro de, de esa comisaría, ¿no?、Eh, que es, digo, de, de detenciones.、Eh, Mabel, ustedes en las últimas horas hicieron un p e t i t o r i o en la municipalidad para que el intendente las reciba. ¿Nos querés contar un poquito、eh, bueno, sobre ese pedido? Así es, hicimos un p e t i t o r i o para que el intendente Achado n o s reciba.、Eh, ya que él también debe conocer el caso, suponemos. Y. En realidad, también que se ponga el día, ya que, si bien es el, la policía de Pilar la que interviene、eh, en el arresto, y lamentablemente ya la lleva a una comisaría de hombres, el intendente tiene que saber todo lo que está pasando. Las piedras que hay en la causa.、Eh, Lamentablemente, no, no, no, no hay suficientemente ayuda para llegar a, a la verdad, a la, a la gente, que, que, que la gente nos acompañe, que se haga una persona trans, pero también necesita, necesita justicia. ¿Nunca tuvieron ningún tipo de comunicación digo, por parte del municipio a través de, de, de, de este tiempo? Tuvimos、eh, al primer tiempo、sí, t una v i m o s u una charla, con, no una charla, una ayuda con una psicóloga、eh, que se presentó en mi domicilio dándome el peso, ¿no? Y después, este. Pero no tuve más noticias de e l l a Y la psicóloga que vino esa noche con s envergadura.、Mm. Pero la verdad es que tampoco tuve. Creo que el apellido es Nayida. Nayida y el, el apellido es Raro.、Mm. Y... A <risa> lo cual también. Nos llama mucho la atención porque una vez que se、eh, pasaron los informes de, de los teléfonos, María、eh, también estaba metida en todo esto, o sea, dándole nuestros pasos o llevando、eh, cosas que jamás debió llevar、eh, a la misma policía. Que el mismo comisario le da las gracias. Eh, Naida le dice a los policías:、eh, Veremos q u e resulta la o p o s i ó n esperemos que no haya nada raro. O sea, nada ¿no、raro de qué.、Eh, al principio, cuando Naida me comunicó que a Sofía lo habían encontrado sin vida en una celda, me dijo que era por un presunto paro cardíaco o una muerte súbita. Y Sofía murió, a Sofía la mataron. O sea, nada que ver con lo que hizo mi hijo. Nada que ver con lo que nos quiso hacer creer. A b e l este viernes va a haber una movilización, digo,、eh, independientemente de, de, de la respuesta del intendente, la movilización está prevista para, para el viernes, ¿verdad? ¿Nos querés contar un poquito sobre eso? Así es,、eh, una de las compañeras hizo、eh, un petitorio. A través del LGTB、eh, de Rosario, donde hay, se juntaron 273 firmas por los grupos para presentar al juez que a r r e b o q u e todas las libertades que se dieron y que t a m b i é n el pedido、eh, a la, la carátula por、eh, travesticidio. la causa,、eh, que es q u e es la carátula que tuvimos al principio: homicidio grabado por odio a、ah, la identidad de género. Hoy la carátula figura como、eh, homicidio grabado, perpetuado por una sola persona, por placer, codicia y. y no sé qué no. La verdad que es una.、Redenina? No sé, c a r d a r Pero s í es, p e l o Pero. Deja de abrir los ojos y debe de determinar la verdad. Está, para ir, está ahí para eso. b u s c a r a los que hicieron daño. ¿Quién, ¿Quiénes hicieron daño? Esos d 10 policías. Esos d 10 policías deben estar presos. Aparte. Eh, nos está revocando de todo,、eh, no da lugar a nada. Se pidió que, que, que, que esos policías no salieran del país. O sea, acá estamos hablando de una muerte y de una condena segura. ¿Qué va a esperar el juez? ¿Que esos policías se vayan del país? Que a mí me l l e g a a pasar algo, o que algo más llegue a pasar en Pilar, o que alguna de las personas no se sé, termine lastimada. Basta, basta de, de matar gente, basta de matar personas t r a n a s basta de discriminación. Eh, m a b e l ¿querés、eh, contarnos un poquito sobre la convocatoria? b u e n o d í a horario, para aquellas personas que nos están escuchando y que é b u n o que también se quieran、eh, sumar, lo puedan, lo puedan hacer. Hoy、eh, nos quedamos a las 11 de la mañana para el Panamericano en la Ruta 25, en la a c c i ó n de Pilar. Hoy iremos por la bandera de Ceci. Hasta el juzgado número 7、eh, hasta el juzgado número 7 de garantías y de pilar que está en colectora cerca del, del Hospital 9.、Mm. Y vamos terminando como lo hemos hecho otras veces. Y las personas que, que quieren formar, por favor, pues, pues, los ruegos. Yo no s sé. cómo le digo, se f i e r a una persona trans. Eh, pero no dice justicia, basta de discriminación. Necesitamos que Que todos se a n、eh, para que el juez vea el apoyo que hay, que hay en esta convocatoria. Mabel, desde acá、eh, vamos a seguir、eh, exigiendo también、eh, justicia por, por Sofía. Y, y bueno, quiero que sepas que los micrófonos de l a t i n Q van a estar siempre abiertos para, bueno, para visibilizar cualquier movimiento que haya en la causa hasta que, hasta, bueno, hasta que se consiga justamente justicia por, por Sofía. Te, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, gracias, Jeremy. Visualizar la causa, necesitamos que se visualice, que llegue a la gente, que llegue, que llegue aquí en la ciudad. Si el juez no tiene las a v a l l a s necesarias para, para culpar a todos los, los responsables, la verdad es que le pido que se aparte, aparte de la causa y que, que entre otro juez, que, que tenga el. Lo que tenga que tener y mantener a esos salvajes q u e t e n i d o s condenados.、Sí. Como te dije, Sofía, a r a no creo m á Trump, pero merece me justicia. m e r e c e m o s justicia. Necesitamos una c o m u n i d a ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir. Sin duda, sin duda, Mabel. Y desde acá acompañemos ahí tu tu reclamo. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande y bueno, y seguimos en contacto.、Hola.